Kolor. Cuenta su pena pidiendo la comprensión Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrama la Señor te lo suplico y Señale lo bello de la vía y hacer consuelo en toda la herida y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra. Siempre gritando y la flor siempre callada Que grite la flor y que se calle el cardo. Y todo aquel que sea mi enemigo Que sea mi hermano Siga amo por esa senda a ver que lo encontramos esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos señor de lo espacio infinito tú que tienes la paz entre las Hrmano Derramala Señor Te lo suplico Y enséñale a Amar A mi hermano